Es una aplicación que está muy bien porque tiene en su horario, ¿no? Tu horario con tus clases, mm. ahí bien organizado, en bonito, ¿no? no está grabada en piedra la aplicación. Y uh, bueno. O igual acabamos haciendo un podcast paralelo solo para tomar falsa sí. es, muy senc es muy sencilla, bonita y barata. Cero euros. Tan barata como gratis. Exacto. No, más barato no se puede. No. Y los hoy, por ejemplo, que es sábado, me está diciendo ¿Por qué no te tomas un día libre? Diviértete. ¿En serio? Te lo juro. Y, y yo miro la aplicación y me digo una mierda. Bueno, pues, si te parece, pasamos a la sección de Android, ¿vale? Desde luego, que vamos a hablar de, de falete. De fa... <risa> de... No lo he pillado. <risa> Coño, que es el jefe. Y mientras esa barrita se está completando, le puedes dar a cancelar y puedes ir al servicio a limpiarte el culito. <risa> si quieres un podcast fresco de aplicaciones iOS y Android, no sé a qué esperas, entra en sabantihabs.es con dos P's esperamos